muy bien nos vamos con el chocolatazo a Sonora Manuel le va a hacer el chocolatazo a Mayra tú Manuel le vas a hacer el chocolatazo a Mayra porque te están llamando tienes llamadas anónimas donde te dicen de que él de que ella anda con otro Pues sí, pero bueno, así es. Ustedes tienen apenas seis meses de novios y te dicen que anda con otro, pero ¿tú la amas a ella? La confío plenamente en ella y la adoro como lo que es una idea de chocolate. Es el amor viviente que la amo muchísimo, muchísimo la amo. Wow. La amas tanto en solamente seis meses. O sea, tú la habías conocido ella en Sonora, pero llegó a Phoenix, donde tú vives, le diste un tour y ahí te enamoraste de ella. yo vine a Estados Unidos aquí y a pues le di un tour por la ciudad y pues ya fue cuando me enamoré de ella completamente qué te dijo dame un tour por la ciudad entonces ya fue cuando viví también aquí a mi corazón un tour porque no me ha salido lo que tengo aquí no he salido y pues la quería llevar un tour y pues ya ahí fue cuando pues dijo que gustaba y así y ya fue cuando formamos la relación y Mayra tiene hijos Sí, tiene dos. Pero alguien te está llamando de que ella tiene a otro. Cuando te llaman, ¿qué te dicen? Pues me dicen que... Una vez me hablaron y me dijeron que ella se había ido... Que se había ido los niños... Que los niños se los llevaba el papá de... O sea, el papá de los niños los llevaba, pues. O que ellos se seguían viendo todavía. O que ella seguía hablando con él. ¿Y te llama un hombre o una mujer? Sí, una mujer. Puede ser que sea verdad y que ella ande con alguien más y te vean a ti muy enamorado, ¿no? ¿Tú has hecho mucho por ella en estos meses? Sí, pues me era mandé ya todo ese pues, dinero y un un carro para que no anduviera batallando y todo, para que se moviera allá y me dicen, "Mira, en tu es como tonto aquí uh, trabajando duro, mende, y ella viene a gusto para allá." O sea, tú le tienes carro, ya la mantienes y alguien te dijo, "Pues acá se andan subiendo en tu carro con el otro." Así. Es. Y ella te dice que eso es mentira. Sí. Y si tú la amas mucho y crees en ella, ¿por qué estás haciendo el chocolatazo? Pues para confirmarlo, confirmar que la amo y confirmar que ella me ama a mí también. No, hombre, estos brodis no aprenden. Bueno. Maestro, lo amo Si me amaras, Brody, no anduvieras con una mamá soltera y mandándole dinero a la novia, Brody Le he fallado, maestro Mamá soltera, ya le compraste camioneta, déjale de mandar dinero para que veas a ver si te quiere, Brody Eres un ATM, cajero automático, Brody, para ella Sí, sí A ver, ya entró ahí la llamada ¿Bueno? Sí, bueno, por favor, ¿con Mayra? Sí, habla, dígame Bueno mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción Mayra Donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón Totalmente gratis a alguna persona especial Que tú tengas Y bueno, no sé si tienes alguien especial A quien te gustaría que se los... ¿Ya colgó? No, ya no, no contestó. Ahí va de nuevo O le podemos marcar al Whatsapp, ¿no? Sí, pero por Whatsapp Tiene otro número, espéreme A ver, ¿cómo tiene otro número en el WhatsApp? No, eh, bueno, este es americano. El que tiene por WhatsApp es americano. Ya la mantienes, ya le tienes camioneta, ya le pagas todo, brody. Seguramente ese teléfono americano tú se lo compraste. que te que no. ¿Cómo? Que ni modos es que te diga que no. que te diga que no. Exacto. Comprando el amor, mi brody. A ver, ya entró ahí de nuevo. Bueno. Sí, bueno, hola, soy yo de nuevo. ¿Qué habla? Bueno, mira, eh, te llamo de una compañía de chocolates. Eh, alguien hizo una compra con nosotros, entró como parte de la promoción, nos dijo que probablemente tú le mandarías los chocolates y bueno, pues de eso se trata más que todo esto. No sé si tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Que yo no mande chocolates. Sí, alguien muy especial compró chocolates y bien entraste como parte de la promoción para enviárselos a él. ¿Me puedes decir el nombre de la persona que compró? Él nos dice que se llama Manuel, que está muy enamorado de ti, que probablemente tú le vas a mandar los chocolates y le vas a mencionar a él. No sé si conozcas a Manuel. Eh, la verdad es un error y por favor no dejen estar molestando. Yo no voy a comprar chocolates y yo no los con ningún. Ah, choco. ¿Escuchaste Manuel? Sí. Bueno, a ver, eh, tú le puedes marcar de tu teléfono, Manuel, y hacemos el three way para hablar con ella. A ver, márcale. No, no lo contesta Le marcamos de aquí y aquí no no contesta tampoco No, ya lo pagó Ni siquiera porque mencionaron el nombre de Manuel, siquiera dijo, si sí, se los mando o algo, nada Donde le puedes, discúlpenme y gracias de nuevo Estos brothers son muy nobles, Choco, son gente muy trabajadora, muy buena, y estas mujeres llegan y le sacan carros, casas, dinero y de todo, y los brothers, escúchalos, oye, una persona buena, pues lo van a dejar al rato en la calle. Mira, le mencionaste el nombre, dijo, no, no, no, no, vámonos, adiós. Puede ser, a ver, ¿estás ahí, Manuel? Sí, aquí estoy, Choco. A ver, vuélvele a marcar otra vez tú, Manuel. Sí. Márcale tú, ¿ok? Bueno. Bueno, me manda buzón, vosotros, Choco. O sea, que te sigue ignorando tu llamada. Te manda a buzón. Sí, bien, mental. Oye, Brody, estoy viendo el WhatsApp de ella, su perfil. Es esta, la mujer que se llama Mayra. Esta que, perdón, Brody, pero no tiene muy buena finta, la que tiene el tatuaje ahí todo, ¿no? Sí, bien. Es de la mujer que te enamoraste en solamente seis meses y que tiene hijos y a la que mantienes y le mandaste carro y todo. Sí, sí. La verdad, la verdad, brody, ¿por qué andas con ella? Ah, pues porque la quiero mucho, la amo, no sé. No tengo duda de que tú tal vez lames la a ella, pero ¿ella te ama a ti? Te quiero esto. A ver, deja de mantenerla, deja de mandarle dinero, deja de quítale la camioneta, eh, a ver si es verdad que esa mujer te ama como dice, brody. Sí, eso es. Te amo, Y estoy casi 100% seguro que te va a dejar y te va a mandar a la fregada. Y los que están escuchando, que no están de acuerdo conmigo, son igual que tú. Y las mujeres que se enojan son igual que ella. Sí, sí. No trabajamos, no ¿A poco no? ¿O me equivoco, Brody? La verdad que sí, profe. Échale ganas, Brody. Cuídate. Ya está, maestro. Muchas gracias. Ok, va, bye bye, Manuel. Hasta luego. Profe.